Actualidad y reflexión, misterio, enigmas. Por ejemplo, por ejemplo, vamos a saber esta noche. Normalmente decimos Alexa, pongo onda cero. Ahora vamos a decir, Alexa, haz una psicofonía, Juanjo Sánchez Zoro. Bueno, estamos un poco hablando de lo mismo. Eh, si realmente mmm, Alexa puede servir para que los fantasmas hablen a través de ella. Esto es una posibilidad, porque bueno, hemos estado viendo que a lo largo de la historia de la tecnología, cada vez que ha habido un nuevo descubrimiento que suponía un nuevo vehículo, Para, para comunicarnos entre nosotros también contemplábamos la posibilidad de que pudiéramos captar lo invisible y comunicarnos con el más allá pues cuando surge las grabaciones, surge la radio aparece las psicofonías, aparece la transcomunicación instrumental, cuando aparece la fotografía se empiezan a captar también fotografías espíritas y los famosos orbes, luego también surge la televisión y surge con ella la psicoimagen, por lo tanto como digo siempre parece que va acompañando los avances tecnológicos como nuevos canales de comunicación con esa posibilidad de que podamos contactar con la ultratumba, entonces hay un artículo que ha escrito un investigador eh, Rob Sbarth qué se plantea, si, eh, precisamente esto, si ahora que se ha difundido tanto Alexa, que es este asistente virtual de Amazon, del que se supone que ya uh, en enero de 2019 se han vendido en todo el mundo alrededor de 100 millones de dispositivos, pues si realmente puede funcionar como un canal de comunicación con el más allá, al igual que está ocurriendo con las con las psicofonías, ¿no? Y con esas intrusiones que según algunas personas pues aparecen de manera extraña en muchas grabaciones, incluso en los programas de radio. Bueno, pues él ha estado ya recopilando, este investigador ha estado recopilando ya algunos casos y los va colocando aquí en este artículo y dice que, bueno, que ya, por ejemplo, ocurrió que en el año 2018 hubo algunos informes de que Alexa de pronto se reía espontáneamente y, bueno, Amazon justificó estas risas espontáneas del dispositivo diciendo que era un mal funcionamiento y ahí quedó, quedó la cosa pero luego eh, ya empieza a haber eh, algunos casos, pues un poco parecidos a los que ha estado comentando antes antes Miguel, eh, por ejemplo eh, enumero algunos, que eran por ejemplo un caso en el que dice que hubo un par de días antes de la muerte de una de una persona de, de una abuela en una familia, pues resulta que el eco, que son los famosos altavoces que utiliza también el aparato Alexa pues en, se, de pronto se encendieron automáticamente y empezó a tocar la canción Mandy del grupo Boston Y resulta que esa canción, ese, esa palabra Mandy, era la manera en la cual llamaba su abuela a la nieta, que era la, la propietaria de este de este dispositivo. Entonces, bueno, esta sincronicidad o esta casualidad es lo que le dio a pensar que de alguna manera realmente esto no había sido algo accidental, sino que realmente estaba motivado por, por la difunta abuela. Y bueno, y así van eh, va comentando algunos casos más, todos un poco en la, en la misma línea, y, y bueno... Dice que, que eso, si realmente nos podemos encontrar con que este dispositivo, del cual cada vez, como digo, se van incrementando las ventas, pues puede funcionar como están ocurriendo con otros casos. O también podríamos verlo de otra manera. Si siendo un dispositivo que se ha vendido más de 100 millones de unidades, quizás debería haber generado más fenomenología paranormal. ¿No? aunque fuera supuesta, aunque fuera por predisposición de la gente de la que realmente se está recogiendo ahora mismo. ¿no? Igual que está ocurriendo, por ejemplo, ahora mismo con el WhatsApp y está ocurriendo con el email, que son dispositivos tecnológicos que poco a poco empiezan a ir ya captando eh, casos de supuestas anomalías. Igual que el fenómeno paranormal este, la inteligencia que esté detrás, ¿eh? no lo sabemos ¿eh? pero utilizó en su momento las grabadoras ¿eh? porque tenía eso a su alcance, luego los eh, vídeos parece que se adapta a la tecnología y ahora la tecnología es digital es Alexa entre otras cosas. Sí, bueno yo creo que, que esto además, yo, yo cuando hace ya tiempo estuve haciendo una, una encuesta de para ver un poco precisamente esto la predisposición que tenía la gente a que la tecnología nos sirviera como un canal de comunicación con el más allá sí que bueno no te determinadas cosas y hay uno de los fenómenos que más está ocurriendo ahora mismo que es lo que se suele denominar sincromisticismo que son esta serie de casualidades que la gente no interpreta como tales sino que las traduce como causalidades. Y esto ocurre muchísimo, ahora pasamos, pues muchas personas pasamos muchísimas horas delante del ordenador y casi casi se está convirtiendo en determinados momentos en una especie casi de capillas para comunicarse con el más allá. O sí, son... sí, sí. Y entonces a mí me comentaban muchas de estas historias que coinciden un poco con esto. Por ejemplo, el hecho de estar navegando por internet, de pronto te encuentras una foto de, de París de un anuncio de viajes y resulta, esa foto te aparece justo el mismo día en el cual es el cumpleaños de tu pareja y sin embargo tu pareja está ha fallecido, pues entonces tú piensas que esa coincidencia no es tal y se produce, por eso digo, esa sincronicidad que piensas que puede ser algo de ese estilo otra por ejemplo que me, que me contaron era una persona que se le había muerto un pariente creo que era su padre y tenía que ir a Iberoamérica a enterrarlo no, no tenía la cantidad de dinero que requería el billete para ir ...y creo que le pedían como... ...al cambio creo que era como 500 euros... ...la idea y la vuelta algo así le costaba el viaje... ...y él estaba rogando que hubiera algún tipo de oferta... ...o algo por el estilo que fuera mucho más barata... ...para poder ir al, al funeral de su padre... ...y al final recibió un email... ...por esto por medio de spam De, creo que se le quedaba una oferta como en 200 euros o algo así, que era la cantidad que él tenía. Bueno, pues él, de alguna manera, llegaba a pensar que eso podía haber sido, saberse, ese, esa oferta pues, se podía haber producido por intermediación de, de su difunto padre. ¿no? Entonces, de esto está ocurriendo muchísimo, de este tipo de sincromisticismos que hacen que estas coincidencias, como digo, se le dé una lectura un poco trascendente o metafísica. Uh -huh. eh es, yo creo que uno de los fenómenos que ahora mismo más se da. ...en torno a la, a la tecnología... ...y con esto de Alexa... ...igual, o sea, en este artículo, por ejemplo... ...comenta otro parecido... Eh, ...del mismo estilo, por ejemplo, también... ...Alexa se pone automáticamente a... ...tocar la canción Lucille de, de Kenny Rogers... ...y resulta que esa era la canción... ...favorita de sus abuelos... ...con la que bailaban juntos... ...bueno, sus abuelos también acababan de, de fallecer... ...relativamente hace poco tiempo... Hombre, Alexa da un poquito de miedo a veces... ...yo la tengo porque... Eh, ...si no la tienes, aunque la tengas apagada... ...si no la tienes totalmente desconectada... A lo mejor no la has activado, pero tú estás haciendo cualquier otra cosa y de repente, por lo que sea, se activa y te, empieza, y te empieza a decir, no sé qué, y dices, ¿qué ha pasado? Entonces, claro. si está alguien un poquito, no sé, receptivo a que hay algo raro, pues claro, dices, ¿qué ha activado a esto? Y no es simplemente que ha escuchado un ruido, ha escuchado un sonido o piensa que le has preguntado algo y reacciona. De hecho, sí, si te acuerdas, en el, en el círculo tratamos en cierta ocasión esto de los contactos con el más allá a través de, los de, las, de sí, las nuevas sí, tecnologías, sí. los nuevos medios ¿Y si de comunicación. Casos, sí. Sí, de hecho pusimos los testimonios y, y incluso alguna psicofonía obtenida a través, aparentemente, de WhatsApp. Uh -huh. un, mens un mensaje psicofónico enviado a la persona a través de WhatsApp, también casos de mensajes a través del SMS y muchos casos de llamadas telefónicas a través del móvil. Yo, yo, lo, no que hay... no, no, bueno, yo lo que noté cuando hice la encuesta esta es que hay como dos, dos frenos que están impidiendo que prolifere más las anomalías, uh -huh. porque para que esta tecnología nosotros presupongamos que realmente tiene capacidad para contactar con el más allá, tiene que haber una predisposición de, de la persona del usuario que, que habilite esa opción. Y yo lo que noté es que en el mundo informático hay dos grandes eh, fenómenos que son los que acaparan todas las anomalías e impiden que, que se le dé ese valor sobrenatural. Y uno es los hackers y otro son los virus. En mm. el momento en el que tenemos un comportamiento anómalo de, de un aparato, lo achacamos, no, no pensamos inmediatamente en que pueda ser algo sobrenatural o algo de, de ultratumba, sino que pensamos que hay o un virus o que realmente hay un hacker por ahí, hay un pirata informático que está manipulando el dispositivo y se convierten realmente en los grandes chamanes manipuladores de todo lo que puede ser extraño dentro de, de estos dispositivos. Hay, hay casos con una explicación diferente. Yo recuerdo un caso que comentamos en la tertulia hace un par de años de una familia muy compungida porque tras el fallecimiento de la madre de familia seguían recibiendo SMS, en aquella época no había WhatsApp, recibían SMS de la madre difunta desde el teléfono de la madre difunta pues los tíos estaban flipados con eso y al final después de poner el tema en conocimiento de las autoridades la policía investigó, localizó de dónde venía ese, ese tema, le habían cedido el número a, a otra persona como ocurre a veces cuando cambias de terminal, ¿no? pues que ese número puede terminar siendo de otra persona y esa otra persona que había recibido un mensaje de una de las hijas, digamos que por compasión pensó, bueno, pues le voy a responder y a partir de ahí se establecía una comunicación en que era una persona totalmente viva la que estaba enviando sus mensajes pensando que le estaba haciendo un favor a esa familia y no había, en ese caso no había ni virus ni hacker. No, ni no, pero, pero me refiero a que, a que las personas cuando tienen esa anomalía en otros contextos a lo mejor sí que son más fácilmente empiezan a pensar que puede haber una causa en el más allá, claro sin embargo pero aquí los casos no los pero espera te digo que en el caso aquí de estos dispositivos la gente no se no abraza tanto esa posibilidad tan inmediatamente <coughs> porque contempla que puede haber un virus o que puede haber un hacker que esté manipulando el dispositivo Depende de lo que hablemos, o sea, algo más sabes que hay un problema muy serio por ejemplo con los perfiles de Facebook cuando alguien fallece y su perfil se queda ahí Y hay casos en que, de repente, el perfil de Facebook de una persona fallecida te da un me gusta. Sí, sí, sí claro. ¿Cómo puede ocurrir eso? No, bueno, pues eso tiene que ver con los algoritmos, tiene que ver con las claro. campañas en las que se Oye, y, ¿y habrá un día, Miguel, en que, a través de Facebook, se pueda convertir ese perfil, por ejemplo, en un holograma? ¿Se pueda, ¿Puede existir lo que, teóricamente, no existe, ha muerto, ha fallecido <risa> o es irreal? Bueno, esto es algo apasionante que nos traslada a ese a ese futuro de película que yo creo que tendremos la oportunidad de, de vivir. yo Lo que siento es no vivir 150 años más para ver todos estos cambios en los que nos vamos a ver inmersos, ¿no? porque esto ya es tremendo. Sí, ya sabemos que te estás buscando la aplicación de cómo bajar el holograma de Charlie Steron, Sabemos, no te preocupes. Bueno, todo se andará. Eso, eso ya está ahí a la puerta de la esquina. Bueno... ¿Qué? sí Bueno, esto de... Ha revivido Bruno <risa> ¿Para qué te crees que se van a utilizar estas cosas fundamentalmente? Pues para eso a ver, no. Hombre, no <risa> Miguel Hombre, claro. Oye, los grandes, los grandes avances en la tecnología han venido de la industria del porno digital claro. o sea que se ha avanzado muchísimo todo el tema del streaming y todo pero eso que, anda que no se potenció sí, mucho ¿Te acordaros sí, claro, de, la peli, de la peli de Black Runner la, la nueva, va un poco también por, por esa historia de tener una compañera totalmente virtual sí, bueno, esa es otra cuestión en la que ya entraremos pero también es muy sí, no, pero es muy, es muy interesante porque, porque además eh, es, es tan interesante que es que No se ha dado cuenta la gente que tiene muchas eh, parejas virtuales, pero bueno. Bueno, pero, <risa> sí. pero, pero esto... Es, es verdad, hay mucha gente que tiene la irrealidad en la vida. No hace falta Facebook. Ya, bueno, os cuento esta historia. Venga, a, a hologramas. A lo que vamos. Eh, hologramas hay bueno. que hemos visto. Vamos a un concierto, un holograma, de Winnie Houston, por ejemplo. ¿No? Eh, no existe, pero sin embargo, va a un concierto. eh es. Da un concierto. Esos hologramas pueden ser eh, reales en el futuro, ¿no? Bueno, esos hologramas ya, ya existen, pero lo que plantea Facebook es algo bastante diferente y yo creo que mucho más fascinante. Hace unos días, una división de Facebook llamada Facebook Reality Labs comunicó que llevaban ya tiempo trabajando en un amplio proyecto de realidad virtual. La cosa consiste en lo siguiente. Por un lado, unas gafas de realidad aumentada 3D. Y por otro lado, la creación de un mapa virtual. ...del planeta... ...o de prácticamente todo el planeta... ...en tres dimensiones... ...lo que plantea Facebook... ...es que eh, los usuarios... ...lo que harán... ...será elegir el lugar del mapa... ...en el que deseen aparecer... en ...el, el lugar del mapa... ...de ese mapa virtual en tres dimensiones... ...en el que deseen teletransportarse... ...pero digitalmente... ¿Mm? ...claro... ...¿quién es el que se le transporta?... ...pues un avatar... ...hiperrealista... ...de esa persona, de ese usuario... ...es decir, un holograma... ...bueno, ¿esto qué permitirá?... ...pues por ejemplo, que estemos en Madrid... ...y compartir una cena... ...con unos amigos en París... ...o en Berlín... ...contemplar una obra de teatro... ...que se estrene en Tokio, por ejemplo... ...o observar las cataratas del Niágara... ...con unos amigos que están allí físicamente... ...o incluso visitar las pirámides de Egipto... ...por fuera... ...e incluso... Por dentro. Me estoy pensando en el lado negativo. El amigo pesado que se quiere incorporar a tus le, actividades... Le bloqueas, le bloqueas, y, y lo bueno. Lo y si le empieza a conectarse, que no te hemos invitado. Este, este proyecto no, no es nada fácil. Además, Facebook planea también desarrollar un asistente personal que interactuará con la persona en ese espacio híbrido, en ese espacio tridimensional, en ese espacio... Eh, digital, digamos, para mm, ayudarle a esa persona en su movimiento por ese mundo hiperreal, ¿no? Bueno, la compañía, eh, en realidad, lo que ha dicho lo que ha dicho Facebook es que está promoviendo esa, esta tecnología para que todos podamos estar conectados con todos independientemente del lugar del mundo en el que nos encontremos, ¿no? Pero eh, esto tiene una razón de ser. Porque para que este mapa de realidad virtual 3D en tiempo real, porque tiene que ser en tiempo real, funcione, supone que tiene que haber millones de usuarios en todas las partes del mundo utilizando esta tecnología, es decir, recopilando información de cada uno de estos lugares. Toda esa ingente cantidad de información es la que utilizará Facebook para crear estos mapas de tres dimensiones en tiempo real. Es decir, que por, es... por ejemplo, esta tecnología puede uh -huh. llegar al punto de que eh, yo me quiero ir a tomar un café contigo. Sí. Tú no puedes eh, venir por sí. lo que sea, pero yo puedo crear un holograma, sí. darle una tecla y tengo un holograma de Miguel Pedrero. Eso es. ¿Eso es posible? Sí, eso, es, de eso se trata. Sí, es decir, sí. Imagínate que Eh, Juanjo, eh, Caroyal, Silvia y, y yo estamos en una cafetería en el centro de Madrid. Y tú estás aquí y hemos quedado para hablar algo del programa y tal. y tú estás o sea, aquí el programa lo cosa... podemos hacer con hologramas. Casi, casi. Es decir, claro. tú te podrías teletransportar, digamos, o tu avatar digital, no tú, se podría teletransportar a ese café e interactuar con nosotros. ¿Sí? Y tú estarías observando a través de esas gafas de realidad aumentada todo lo que está sucediendo en ese en ese entorno. Pero, claro, para que esto funcione, digamos que Facebook tiene que tener cantidad de, de, de información, cantidad de, de datos a tiempo real para poder hacer esos mapas en tres dimensiones en tiempo real. ¿no? Es decir, que, que, bueno, que esto solamente puede funcionar si prácticamente todo el mundo lo utiliza o desde luego se hace, se convierte en una aplicación muy utilizada, casi tanto como utilizamos 6. Si seis. creas un holograma incluso que es mejor que tú, mejorado, pues imagínate, luego te ven a ti y dicen, no, no, a ti no te sí. quiero. No, esto es que nos recuerda problema. un poco la historia aquella de Second Life. Sí, sí, es poquito, mismo, sí, es lo mismo, yo sí, sí. lo que iba a decir, es lo mismo, pero claro, el, el tema es que ese live lo que creaba era un, un paisaje propio. Claro. La diferencia es hacer el traslado que comentaba Miguel de una cafetería real en tiempo real, porque claro, el, el programa no tiene, no ha digitalizado en 3D todo el escenario en el que tú estás en ese momento. Lo que sí que es fácil es reunir eh, a través de las gafas en 3D en un escenario virtual. Ahí sí que se pues, nos podemos claro. reunir todos y vernos a través de lo, del avatar. Claro. Y tú solamente ver a través de cómo mueve las extremidades. Te ves en primera persona ¿no? con, con cámara subjetiva y a los demás les ves en tercera claro, persona. Lo, lo, lo otro es un entorno mm, ficticio, ¿no? Claro, pero esto sería en el entorno real. Claro, es decir, es que tú complicado. tendrías la posibilidad de pasear por una calle con tu avatar eh, holograma y y ver eh, los artículos que están expuestos en un escaparate y los precios que tienen esos artículos. Claro que... ¿Eso nos parece a vosotros un intento de captar más información? De sí, claro. Los... Sí, por supuesto. Claro. claro aquí... o sea, ponernos a currar a claro. todos para... No, pero, pero bueno, eso, eh, yo en realidad, creo que ahí... a nivel urbano ya está con Street View, por ejemplo. Claro, pero ahí pero el tema es que tendría que compartir los que... votos, los, los datos los tendría que compartir con Facebook. Ah, aquí, aquí, me parece un poco sospechoso. Aquí el, el gran problema, y Manuel acaba de dar en la clave, es el tema de la protección de datos, ¿no? Esto que tengo la espalda atravesándome. Eso es. Eso es. Es decir, que, que Facebook con esta aplicación lo, lo que conseguiría, a, además de obtener un rendimiento económico, porque publicitariamente esto sería fantástico, no para vender publicidad y para un montón de cosas, pues sobre todo tendría una enorme cantidad de datos Que, que podría utilizar o que, o que podría comercializar, además datos en tiempo real. Es decir, que para las, las compañías que, que quieran promocionar determinados productos, pues desde luego esto es, es locuro. Es, lo que se me ocurre es que bueno hasta que pudieran dar el salto a tener realmente digitalizado todo el mundo claro, y, es ¿no? y, y, y escaneada toda la tierra, por decirlo así, sí que lo que se puede hacer es ir creando, y habrá empresas que se encarguen de ir habilitando salas virtuales de, de reunión, igual que están los centros de coworking, Pues tú puedes crear salas virtuales donde determinadas personas puedan reunirse a través de a sus claro, es, avatares. Esto, Eso esto sí no... que lo pueden hacer. Y tú alquilarías determinados espacios donde te tendrías determinados recursos Ya el nuevo Vamos a montar Y tienes espero... el co-working en, en la red. Claro, esta tecnología es muy complicada. Eso que hablaba yo antes de ir caminando por una calle y que de pronto te asomes a un, a un escaparate y veas los productos que están en el escaparate y los precios y todo ello con tu avatar holográfico... en tiempo real, en porque tiempo... Lo, que, lo que tiene Google Earth y el Street View es fotos claro, de hace, en, eh, cuando se tomó en, tiempo, en ese momento, claro, hace un tiempo. Claro, aparentemente... No se van eh, sí, sí, sí. Es lo que iba a decir, aparentemente en tiempo real, pero puede haber algún tipo de error en esa información. Es decir, que tú puedes estar observando ese escaparate y estar viendo un producto que ya no está expuesto en ese escaparate y que se ha quitado hace un par de horas. Es decir, que para que esto funcione y que funcione bien, pues tiene que haber muchísima gente, millones de personas en todo el planeta cámaras, utilizando esta cámaras, tecnología. O cámaras en los espacios públicos mandando continuamente la señal. También. Se también. El... En la página web de Onda Cero, en OndaCero.es ahí está la entrevista que tuvimos ayer. Estuvimos hablando de la momia, su historia. Una momia egipcia que estuvo aquí en nuestro programa, en los estudios de Onda Cero. Una momia de... Aproximadamente unos eh, 4.000 años. Bueno, pues también hoy, en esta tertulia zona cero, nos situamos en Egipto. Eh, algo que pasó en el pasado allí, Manuel. Sí, que pasó en el pasado y que acaba de publicarse ahora en la revista Nature Plants, una investigación liderada por eh, estudiosos de españoles del Centro de Investigación Agrigenómica de Barcelona en colaboración con científicos del University College y del Museo de Historia Natural de Londres que han hecho un descubrimiento bastante, bastante interesante todos sabemos que cuando los primeros humanos dejan de ser nómadas, cazadores y se asientan y crean la agricultura se comienzan a hacer injertos, yo por ejemplo mis, mis abuelos tenían un árbol que era la mitad limonero y la mitad naranjo Entonces salían unas frutas muy exóticas de ahí, ¿no? Porque podía dar los mismos limones que el mismo árbol. Eso es una, digamos que una intervención humana para, entre comillas, mejorar... O lo de los, los cruces de animales, los cruces de perros que dan lugar a través de la presencia humana a nuevas especies animales que no existían naturalmente. Bueno, pues lo que estos investigadores han, han hecho ahora es... Re, recuperar unas pequeñas muestras de granos que eh, se, habían sido recogidos en una excavación hecha en 1924 y que se guardaban en la, en la colección del Museo Petri de Arqueología Egipcia y que además tenían tan buena calidad como para secuenciar su ADN el ADN de esos, de esos granos y descubrieron que hace 3.000 años ya se había producido una especie de modificación genética de ese grano por parte de los egipcios que habían eh, hecho algo parecido a esos injertos de distintas especies arbolíferas como los limoneros y los naranjos que os comentaba pero con dos especies de, de grano de trigo para conseguir una especie más resistente y que además, a diferencia de lo que ocurría con la, con la especie natural, con la especie original, que las espigas se abrían dejando caer el grano, lo que ellos consiguieron es que eh, las espigas quedasen cerradas, con lo cual la, reco la recolección del grano era mucho más fácil, porque no se perdía, y además hicieron dos tipos de modificaciones distintas, una para los, clim en los climas más fríos y otra para los climas más cálidos. Y lo que descubrieron además, siguiendo el rastro, De, esa, de ese tipo de trigo que, que los eh, romanos cuando llegaron a Egipto adoptaron y llamaron el trigo de los faraones o farro es, es que pudieron seguir el rastro de cómo esa modificación genética de los antiguos egiptos después había llegado a Europa o había llegado a extremo oriente extendiéndose por otros, por otros lugares y se, se trataría de una especie de ejemplo de esa fantástica tecnología o de esa capacidad inventiva o de ese ingenio, que me imagino que nadie atribuirá aquí a los extraterrestres ni a los atlantes, que tiene que ver con la, la, la inventiva de los egipcios hace 3.000 años haciendo modificaciones genéticas. Bueno, no pero nada. a ver, todo, realmente casi todo lo que nosotros comemos no está en condiciones eh, silvestres sino que ha sido modificado no, a través no está de en condiciones quiero decir que por ejemplo el maíz, el maíz, si tú coges el maíz silvestre no tiene nada que ver con la, el maíz que se encontraron cuando mm. llegaron allí los españoles, entonces también todo esto se ha producido como tú dices a través de injerto a través de hibridación y a través de eso de la selección de las mejores semillas para luego reutilizarlas, para luego combinar el polen entre las diferentes plantas y así es como se produce esa hibridación que finalmente genera una modificación genética, o sea que no estamos hablando tampoco de nada, claro, claro. tampoco Es, estos son los transgénicos esto es la hibridación, de toda la, vida, la hibridación de toda la vida, que es la que por eso digo realmente no las especies que nosotros tenemos están muy muy manipuladas a lo largo de la historia por estos por eso por los agricultores nuestros antepasados. e Incluso en el tema de los animales, eso de los las, mejores ejemplares, los de, de hecho la hibridación en los animales por ejemplo suele generar esterilidad. Cuando tú híbridas, muchas veces la, la combinación parece como que la naturaleza tiene un freno para que las especies, digamos, no se prolonguen en, posteriormente a partir de esa hibridación. Buque Entonces, fantasma, Silvia. Pues sí, esto <coughs> es en, en Argentina se entra así con mucho ímpetu digo nada que ha llegado aquí el buque fantasma y no nos hemos enterado sí. bueno pues eh, ha sido alertados un es grupo de si investigación lo, lo digo, no sé estos hablan un montón <risa> bueno pues ha sido alertados por un grupo de investigación y lo han sido alertados los empleados porque dicen que en este buque fantasma pues que se dan fenómenos paranormales y entonces es en la ciudad de San Pedro y por lo visto pues esta ciudad está a 160 kilómetros de, de Buenos Aires y se han detectado unas presencias. No especifican muy bien qué tipo de presencias, pero sí eh, lo que hacen es como un despliegue de todos los sistemas tecnológicos que utilizan este grupo de investigación, incluidos dos institivos. Dicen que llevan un equipo de siete personas. Que, que, bueno, que estuvieron eh, prácticamente durante bastante tiempo investigando este, este asunto, que estaban varios días desde las 21 hasta las 5 de la mañana y que, pues bueno, que después de recorrer instalaciones, desplegar todo el equipo, todo tipo de, de resortes, porque ellos hablan de que tienen tecnología, aparatos, que hacen fotografías que hacen, bueno, ya te digo, parece casi como un anuncio, eh, eh, miden la radiación, campos electromagnéticos, fotografías de todo tipo, vídeos, grabaciones, los sensitivos, pues no dan el detalle exacto de qué es lo que recogen, de si recogen voces, de si ven eh, apariciones, sino que simplemente se dedican a, a que con todos estos datos y todo este equipo que han encontrado y todas las investigaciones que han hecho, confirman que realmente hay fenómenos extraños en el buque pero no se dice ni cómo van a, a intentar eliminar esos fenómenos extraños ni qué los origina ni cuál es la causa con lo cual yo me he quedado un poquito decepcionada porque lo del buque fantasma daba así como mucho énfasis que bien y qué es lo que qué historia tiene este buque y la historia es que el equipo este pues se lo ha pasado muy bien <risa> investigando <risa> Pero poca cosa más. Así que, no sé, tendremos que ir a Argentina a pasar ahí una noche del buque fantasma y ya lo, lo viviremos en nuestras Hombre, propias que carnes. vamos a estar en Argentina un poquito más de una noche, vamos a estar, ¿eh? Porque menudo viaje. Bueno, ahora, ah, bueno, ahora es eh, verano ya dentro de... Sí. de bueno, pues sí. Y siempre el inverso. Hacer, podemos hacer ahí uh -huh. un paseíto, sí, sin ningún sí, sí. problema. Pero vamos, que yo ya te digo que, que me he quedado con ganas de, de saber algo más, que qué es lo que causa esta fantasmogénesis o espíritus o presencias o fenómenos en este, en este buque porque al final los empleados me imagino que harían las características correspondientes de sonidos cambios de temperatura pero no cuentan nada más el, el pirata eh, no, no ha aparecido por aquí nueva historia relacionada con el gran hermano Juanjo bueno pues seguimos un poco con las últimas tecnologías Mucha tecnología hoy, ¿sí? Yo, eh... futurista Sí, este es un poco... Yo no sé, a ver, ¿qué, ¿qué os parece esta situación? Imaginaos que vosotros vais a misa y... Sí, sí. Hay que imaginar. Bueno, vais yo estuve, a misa, yo estuve poquito, un... Yo estuve hace poquito. Sí. Porque eres un pecador de la eh, pradera. Eh, Manuel, porque, porque, porque mira, quería mira ver la una reliquia y solo abría la iglesia para hacer misa. No, no. tuve que esperar que acabase la misa para poder ya, ya sabemos por qué lleva la garrota y tuvo el accidente. Sí, es verdad, es verdad. Si pues, me, me cayó una sin Pero así Manuel no cuenta. Estamos diciendo ir a misa a la gente, no darla. Ah, vale, vale, vale. Tú te estás ganando un cuerpo de Cristo también, así con toda la mano abierta. Bueno, pues resulta que, que imaginaos eso, que vais a misa y de pronto eh, hay una serie de cámaras eh, que están captando a todos los feligreses y captan Todo lo que son, vuestros gestos, eh, las emociones, eh, por supuesto hacen una ficha de cada uno de vosotros, de la edad, de la frecuencia, de cada vez que vais, si vais a veces con, con algún tipo de, de atraso, si os vais antes de la misa, si ¿cómo están moneda o billete en el cepillo, si efectivamente controlan también un poco si cumplís o no cumplís con el diezmo, o no cumplís con el diezmo, si, si eso, si, pues, si por ejemplo, la, cómo están impactando las palabras de la homilía del, del sacerdote o del pastor, que este en este momento, el el rostro porque hace un seguimiento facial y va viendo si realmente hay pasajes de la Biblia o expresiones de si locura no y luego complicado. toda esa información individualizada se pone por escrito con una serie de estadísticas y se le pasa al párroco y se pasan unos informes individualizados de cada uno de los feligreses mejor que puedan el holograma bueno, pues ¿eh? esto, esto se ha presentado en la feria una feria expocristiana que se ha celebrado los días 17 y 20 de octubre de 2019 en el palacio, en el centro de exposiciones una en Sao Paulo. feria expocristiana sí, bueno, es alucinante ¿eh? sí. sí, sí, sí aquí en la... tú tienes que todo lo que son elementos de liturgia, de imaginería Eh, sacra, todo eso lo tiene claro. eh, hay, hay, no sí, sí, sí. hay una industria Los misales, los todo, todo. Sí, sí. O sea, me voy a la Feria de Madrid salios. a ver los misales. Sí, todo tiene una industria. O no. claro, las así, estampas ¿no? de los santos sí, o las sí, imágenes. Yo, yo claro, creo claro. que no sé si en la Feria del Campo, Madrid por lo menos, en la Feria del Campo o en Ifema se han hecho. imagínate ah, ¿sí? un santo con la imagen de Bruno. No sé yo eso. Pero, yo a ser hombre, un demonio. Yo no sé si eso, si eso es legal. Eso no se debe ser legal. Eh, entonces, bueno, pues en, en esta feria, pues por ejemplo, se presentaba eh, música gospel, se hacían simulaciones virtuales de episodios bíblicos, había stand de editoriales evangélicas. Okay, etcétera, perdona etcétera. que te interrumpa. El otro día me asustó Mónica Naranjo haciendo una especie de canción gospel. Yo, como haga esa canción en una iglesia, yo no entro. <risa> Es verdad, es verdad Madre mía de mi vida, no, no qué, miedo, a... qué miedo No lo no he, no he escuchado Bueno, sigue, perdón Hoy solamente he escuchado a Josep que esta mañana en el Congreso me ha puesto el, el, la rumba de los Illuminati ah, sí, sí, sí, sí, sí, sí. Bueno, pues resulta que entre todas estas novedades que se han presentado en esta Feria Cristiana Ha habido también dos empresas que han destacado por presentar las últimas tecnologías con este sentido de monitorizar Los, toda la actividad que se produce entre los feligreses en, una, en, en un culto. Y hay una empresa que se llama Kuzma, que tiene el eslogan de Cambie la manera de gestionar su iglesia. Lo que hace es que incorpora esta inteligencia artificial, ha creado este, este servicio, que también lo han denominado como un sistema de personalización, datos e iglesia, en la conferencia que han dado, y donde han expuesto esto que os, que os he comentado. Lo que ellos venden es un, una especie de vigilancia en nombre de Dios, que se hace en el interior un gran hermano de dentro de la iglesia, a partir de una cámara... Bueno, un hermano, pero con toquecito divino, ¿no? Claro, bueno, se, lo que claro. ellos hacen es una cámara, colocan una cámara panorámica de alta resolución en el interior de la iglesia. Sobre todo se, se fijan a los que tienen mejor renta, ¿no? Para ver si les pueden no, es que, un es que, es poquito es, más. Que es alucinante porque incluso tienen sistemas, bueno, hay varias empresas que, como digo, que están aquí. Esto lo han copiado también de, un, de una, un software que ya tienen también en Estados Unidos. Y es muy interesante porque incluso... Si eh, son capaces de, de coger y que sin, estén, sin estar identificados los individuos, simplemente por el rostro, ellos van identificando, van aislando los datos de cada persona individualmente y los meten automáticamente también en la base de datos. Por lo tanto, ya salen los informes absolutamente personalizados a medida de cada individuo, sin que el individuo ni siquiera tenga necesidad de dar su consentimiento, ni sus datos, ni nada. ¡Qué horror! Entonces, bueno, como digo, no, funciona si así. Dios ya lo conoce todo de ti, ahora lo conocerá tu párroco. se podía ser el eslogan. Claro, la, la, si la idea no es. Que nada que ocultar? Este servicio lo dan por 200 dólares eh, por, por evento, o sea, por, por acto que se celebrara dentro de la iglesia y por cámara instalada. Si quieren más cámaras o en función de que tengan más eventos, pues a 200 eh, dólares eh, todos estos informes personalizados. Y lo interesante es que, como digo, hay dos empresas que están aquí, una que se llama Kuzma. ¿Pero todos yo, o cada uno? Eh, perdona, como todos? Sí, que si es un, el día tal, hacemos esa mono, mono, motor, monotorización o directamente lo que hace es, por cada persona no. que te va sacando datos, te, te da los 200 dólares. Y no 200 dólares, por, tú, tú coges y dices, monitorízame esta misa. Vale. Y son dos oculto, ¿no? Depende si ese la Con toda la gente que esté. Una iglesia, o sea, es una feria más bien eh, evangélica, ¿no? Por donde se lo han estado comentando. Y, y entonces sí lo que haces es que tú pagas esos 200 euros ellos colocan la cámara panorámica de alta resolución y empiezan ya a ir registrando todos los datos de todos los individuos que están ahí si tú quieres evidentemente lo que interesa no es tanto un día sino que te hagas un seguimiento porque eso es información que le permite al párroco pues ver si hay retrasos qué palabras funcionan mejor qué pasajes bíblicos funcionan mejor o peor bueno es que es lo que se está aplicando claro, en todas las técnicas de neuromarketing claro, no estamos haciendo nada para publicidad para política exacto todo. Eh, lo mismo se utilizan en los entrenamientos de... De, de equipos de fútbol de primera y segunda división es decir, todo, todo, todo sí, lo que es la biométrica lo, lo que se llama la biométrica del pura, individuo no sé, yo, bueno bueno pero en principio y no donde esto ya resulta que está eh, bueno, una de las empresas práctica, que es una cosa hay dos empresas una no ha querido ha hecho la exposición y no ha querido dar más información a los medios de comunicación pero hay otra que es eh, Mobile que dice que ella está trabajando, con, ella está aplicando tecnología eh, de este tipo en 160 iglesias de Brasil. Bueno, es realmente lo que tiene, lo que hace es, es transmitir en directo el, el culto ...lo transmiten directo... ...pero luego el 40% de estos clientes... ...sí que ya han incorporado este sistema de monitorización... ...y han entrevistado a diferentes párrocos... ...en este reportaje... Eh, ...diciéndoles que qué tal les va... ...y están muy satisfechos, están muy contentos... ...porque le dan muchísima información... De los, ...de los feligreses, de todos los que los que van... ...y en principio hay otros que se están ya animando... ...a, a incorporarlo... ...evidentemente han hablado también expertos en, en Brasil... Diciendo expertos en, en datos personales Y dicen que claro, que esto sin un consentimiento explícito De los que van allí Pues que no se puede hacer La empresa se ha justificado diciendo que sí Que en muchos casos se firma O sea, el que quiere firma el consentimiento Pero claro, dice una de las expertas Que, que entrevistan Que si tú firmas ese consentimiento Pero tú ya estás yendo a la iglesia Y se supone que si no lo firmas Dejarías de ir Entonces hay como una especie casi como de chantaje O de sanción de que si no lo firmas No te dejan de ir. Entonces, claro, ellos piensan que ese consentimiento se debería firmar en condiciones de igualdad, que no te sientas sí, como vamos, amenazado, que, ¿no? que te van a hacer casi como cuando te hacen una operación directamente, cuando va a entrar al quirófano, usted ya tiene que firmar el consentimiento. O esto nada, ¿no? Porque lo que te están diciendo, bueno, si no firmas el consentimiento no puedes estar. Lo lógico sería. Pues que no te no te graben, ¿no? O algo por el estilo. Pueda seguir yendo, pero no te graben. imagínate que esta esta tecnología la compre el amado líder de Corea del Norte y la aplique a uno de sus discursos ante el partido único, ¿no? A ver cómo reaccionan pero está, los, está, los, pero ya todos los, los altos cargos del partido único. Con no, Están todos educados ya con las facciones que tienen ah, que poner. Las vale. expresiones faciales ya lo tienen todo ensayado. <risa> vale, o sea vale, que vale. Se, se acabó esto que hacían antes de cuando ibas a misa y no te sabías las oraciones, lo de mover la boca. Así sí, pues, ahora te los labios y saben si realmente te lo sabes o claro, no te lo sabes qué horror, sí, qué sí, horror. Sí. vamos a hablaros de un sitio ahora, una calle, un lugar en el Reino Unido en donde es una especie de enclave paranormal, Miguel bueno, pues es una, una calle de, de Liverpool de Liverpool, que se llama Ball Street y que, y que ha sido el epicentro desde principios de los años 80 de toda una serie de fenómenos de anomalías temporales es decir, personas que van caminando por esa calle y de pronto se encuentran en esa misma calle pero en otra época y en prácticamente todos los casos los testigos lo que dicen es que viajaron en el tiempo hacia atrás a los años 50 o 60 uno de los primeros casos se produce a principios de los 80, una mujer ...estaba alm almorzando en un café de esta de esta calle... ...que es una calle que actualmente es casi peatonal en su totalidad... ...está repleta de tiendas, de cafés, de pubs... ...se pueden... ...normalmente la gente allí eh, va a hacer compras... ...y luego tomarse un café o una cerveza en algún pub... ...y el caso es que esta mujer a principios de los 80... ...estaba en uno de esos cafés tomándose algo... ...cuando de pronto se da cuenta... Que la multitud de compradores, de gente que está con bolsa saliendo y entrando de las tiendas que hay en el exterior de este café, pues desaparecen, ¿no? Y la calle se convierte en algo, eh, en una vía algo más desierta y observa a algunas personas con unos atuendos propios de los años 50 o 60. A partir de ahí intenta fijar su atención en el café en el que se encuentra y... Y se percata de que efectivamente ¿no? que la gente que, que el café está cambiado y la gente que hay a su lado está ataviada eh, con trajes y vestidos de los años 50 y 60. Incluso cuenta que un caballero que está a su lado intenta iniciar una conversación con ella. Ya no le hace mucho caso, se asusta y cuando sale al exterior de la calle dice que todo vuelve a la normalidad pero hay otro caso más interesante bueno, ya lo, que, lo que me gustaría saber es que yo quisiera tomar lo mismo que, ella, que lo que le echaron en el café <risa> ¿No? seguramente puede haber un factor ay, contra, contra escepticismo revolotea esta tertulia <risa> bueno, hay, hay otro caso muy interesante en que tiene que ir a tomar café unos estudios de cine puede pasar de eso <risa> bueno, hay otro caso en el año 2000, también muy interesante de una chica joven que estaba por esta calle por Wall Street, ella pretendía entrar a una tienda de ropas de niño de bebé, para comprarle algo a su hermana que acababa de dar a luz y el caso es que entra en una tienda eh, que se llama Mother Car, ¿no? Bueno, mmm, dice que le sorprende en cuanto entra porque dice que, que tanto la ropa como la decoración de la tienda parece más o menos antigua, pero ella piensa, hombre, esto es, parece vintage, o ¿no? algo así, y, y además le llama la atención que todo está muy barato. ¿no? y cuando va a pagar ¿A saca la tarjeta que no siempre la atención que algo esté barato? pero muy barato entonces dice esta mujer cuenta que cuando va a pagar saca una tarjeta de crédito y el dependiente la mira como si hubiera sacado un artefacto extraterrestre ¿no? diciendo no, no en efectivo ¿no? bueno tal que la mujer sale de la tienda diciendo qué cosa más rara ¿no? no le echa más cuentas y, y cuando llega a su casa llama a su madre y le explica lo que le ha pasado ¿no? Y la madre le dice, es imposible que hubieras estado en Modercar, porque es una tienda que había en esa calle, pero cerró ya hace muchos años. Ahí ahora hay un banco. ¿no? La madre le dice que ella compró algo, alguna ropa para ella y para sus hermanos en esa tienda, pero que ha cerrado hacía mucho tiempo. ¿no? ¿Y antes había pasado por el bar ese donde echan cosas? Eh, en la <risa> bueno, el caso es que esta, esta mujer y su madre vuelven al lugar y efectivamente ven que allí hay un banco. Pero el caso más interesante más interesante, sucede en el año 1996, un hombre llamado Frank estaba, eh, estaba de compras con, con su esposa y se encuentra con un amigo, con un conocido, y empiezan a hablar y la esposa le dice, oye, pues ya que estáis aquí hablando, pues quedaros aquí, yo me voy a una librería, que quiero comprarme unos libros, una librería que estaba muy cercana a donde se encontraba Frank con su amigo, una librería que, que se llama Waterstones, ¿no? dice que, bueno, y, y el marido le dice, vale, vale, en cuanto acabe, te voy a buscar a la librería. Y este hombre lo que cuenta es que en cuanto se despide de su amigo y avanza hacia, hacia la librería, pues no reconoce la calle, ¿no? dice hombre. Dice que es la misma calle, pero cambiada, algo cambiada, que ve personas también ataviadas con trajes de los años 50 o 60 y que no ve la librería, no, no encuentra la librería. Eh, en su lugar dice que ve un local que pone Crips, No le echa cuenta, no sabe qué tipo de local es, pero dice, cuenta que estaba seguro que ahí está la librería. Acto seguido, escucha eh, que una furgoneta le toca el claxon para que se aparte. Él se aparta y se da cuenta que esa furgoneta tiene la estética propia de los años 50 o 60 y que está rotulado rotulada con el siguiente nombre, Kaplans. Bueno, él dice que sigue sigue avanzando por la calle da unos pasos ve, mira a su alrededor y ve que hay personas que, que van con trajes esos de esos años de los 50 60 y se encuentra una mujer dice vestida con ropas normales habituales del siglo 20 ¿no? en el que vivía que también está muy sorprendida y se miran y, y se preguntan qué está pasando no en ese momento dice que cuando apartan la mirada Todo vuelve a la normalidad y ya se encuentran en esa calle y ven a la librería. Incluso dice que está un rato conversando con esa mujer, diciendo, ¿qué es lo que ha pasado? ¿Tú has visto lo mismo que yo? Y dice, sí, sí, parece como si hubiéramos retrocedido unas décadas en el tiempo. Bueno, el caso es que luego averigua que efectivamente Crips era una tienda de confección que existía don en, en el local, en el edificio, donde ahora... Eh, eh, está esa librería a la que había entrado su mujer pero esta tienda de confección que fue muy famosa en esa calle abrió en el año 1848 y cerró en el año 1970 algunos años después es cuando abre la librería y también averigua que Kaplans es el, es el nombre de una conocida empresa de entrega de, de, de paquetes Eh, y que efectivamente también había cerrado hacía unas décadas ¿no? por lo tanto, bueno, yo creo que son una serie de casos ya no son los únicos, hay otros casos en el 2005 uno, 2006, 2010, 2012 es decir, que hay muchos testimonios de personas que en diferentes épocas cuentan que en esta misma calle vivieron un salto temporal los años 50 o 60 que bueno, a mí me da mucha envidia me gustaría vivir algo así debe ¿eh? a a ser también, espectacular también. Me recuerdo un caso que sí que comentamos aquí hace tiempo, también que eran unos soldados, eh, pero eran un pueblo. Estaban haciendo maniobras y de mm. pronto llegaron a un pueblo y también ocurrió un poco lo mismo. En un salto temporal y luego regresaron al pueblo y no tenía nada nada que ver. Un pueblo que se encontraron como fantasma ahí, todo cerrado. La situación también que mm, de luego son casos fascinantes. Un descubrimiento, una información más sobre una de las naves terrestres que se envió a Marte. Sí, el Curiosity no no deja de enviar información y la verdad es que Marte, el planeta rojo que estamos ahí tan pendientes a ver si por fin conseguimos ir con alguna nave tripulada, pues está dando que hablar. ¿Y por qué decimos esto? Pues resulta que se ha descubierto, gracias a la Curiosity, fluctuaciones de oxígeno. Y los científicos, los, los investigadores de la NASA están muy contentos porque si bien dicen que el planeta rojo solamente tiene 0,16% de oxígeno molecular y que el resto, sobre todo la mayor parte, el 95%, está compuesto por dióxido de carbono, que eso entorpece muchísimo la atmósfera para los humanos... Dicen que también es cierto que poco a poco cada vez están viendo que el nivel de oxígeno está aumentando, lo que crea mucha esperanza y mucha expectativa para que al final haya pues un tiempo, una tripulación, por lo menos cada primero su visita, y luego pues quién sabe si conseguir esas colonias correspondientes. Bueno, el asunto es que están muy contentos, dicen que aumenta año tras año este oxígeno, que la Curiosity va a seguir eh, pues eso, dando información fomentando descubrimientos en el planeta rojo que tenemos que estar muy pendiente porque pues eso que día sí, día también están investigando el, tanto la atmósfera como el suelo y están llegando datos bastante alucinantes que crean esa expectativa de posibilidad de, de por qué no ...algún día el, el estar allí y hacer una, una colonia habitable. Qué alucinante. A mí me da la sensación de que es que no tenemos ni idea casi de nada. O sea, que cada vez hay descubrimientos que nos obligan a, a replantearnos el mapa que teníamos... ...y en todo lo relacionado con el espacio, con el universo... Eh, no sé, cuando éramos pequeños nos enseñaban en los libros del colegio porque todo estaba ya muy claro sabíamos cómo era todo y cada vez estamos descubriendo que nos queda todo por saber Claro te imagínate que del, dentro de Sabe Dios X Siglos eh, haces esto o años, haces el currículum dice usted, ¿para dónde quiere el destino? Eh, ¿para la Tierra? ¿para Marte? ¿para Inglaterra? ¿para Sabe Dios Dote, pues es ¿no? ¿para que la luna? generación sí viva la llegada del hombre a Marte. Eso es bastante probable. Pues sí. Juanjo, la ouija. Bueno, pues sí, la ouija. Eh, acaban de hacer... Bueno, hace unos unos días lo hicieron para Halloween realmente. Lo que hicieron fue mmm, crear la ouija más grande del mundo. Era un récord que querían batir. De hecho, la han llamado huijacila, Ouija, por lo de Godzilla, por el tamaño que tiene, porque tiene 294 metros cuadrados, Mamá está mía. hecha con 99 paneles de madera contrachapada, pesa más de 4.000 kilos, imaginaos lo que será la plancheta. ¿Y con qué se mueve? La, ¿Con una grúa? No, pues la, la, la plancheta, bueno, lo que es el master, ¿no? La, la plancheta típica. Han hecho además un, un diseño de las primeras huijas que había de finales del siglo XIX, un diseño clásico. Y el máster dice que lo puede mover realmente solo una persona. Yo realmente, si esto hace una sesión y se mueve solo, yo ya sí que creo definitivamente. No, por eso te decía que, que cómo se mueve, claro, esto no sí es un experimento en condiciones. Pero bueno, entonces la, la han inaugurado, como digo, es una, lo ha hecho la, lo han hecho varios miembros de, de la Sociedad Histórica de, de la tabla, de las Tablas Parlantes, que es una organización que lo que hace es que se dedica a hacer toda lo que es la historia de la Ouija, recopilar todas las, las ouijas que hay. Eh, que yo sepa, tenía sede en varios. Timor, no sé si luego lo tendrán en otro sitio, y aquí parece que lo han hecho en Salem, por la tradición un poco brujeril, pero, pero sobre todo, porque realmente durante desde el año, eh, desde 1966 hasta 1991, fue ahí donde estuvo una fábrica de la, de la Ouija, cuando ya empieza a pasar también a, a Parker, que es el que luego compra compra el producto. Pero luego ha tenido esto una segunda lectura, que a mí me ha hecho mucha gracia, y es que resulta que... Eh, como han hecho una Ouija tan grande, pues ha pasado un poco como cuando hicieron el acelerador de partículas, que muchos pensaban que iba a hacerse con el acelerador de partículas un vórtice espaciotemporal, ¿no? Y que íbamos a sucumbir por ahí. Bueno, pues ha empezado a correr por la red la, un poco la información viral, diciendo que, claro, que con esta Ouija realmente lo que se iba a abrir es un portal. Para que vengan los fantasmas. Para que se los demonios. Los demonios, los, demonios. <risa> los demonios. Y entonces ha habido algunos escritos eh, en este sentido, ¿no? Por ejemplo, una, una persona, tengo aquí uno de los textos que ha puesto en Facebook, dice, He creado una tabla Ouija del tamaño de una cancha de baloncesto en Salem... Eh, para usarla el 31 de octubre, día de Halloween. El propósito es abrir un portal para que entren demonios en nuestro mundo para hacer el mal, matar y destruir al hombre. Ellos van a colocar la Ouija en un área trágica o sensible espiritualmente donde hubo asesinatos, en este caso la matanza de brujas en enero de 1692. Cómo... Entonces, claro, lo empiezan a pedir oraciones, y empiezan a poner ya pasajes bíblicos para intentar de alguna manera pues evitar que esa apertura de esa puerta al más allá y a los demonios... Ahora, pues, ahora eh... entiendo lo del software... <risa> los datos a mí me encanta de el los argumento rasgos. de que es, la han puesto en un lugar donde hubo asesinatos como si hubiera algún rincón del que planeta no donde no hubiese habido asesinatos y eso, y eso de que van a venir los demonios a matar y hacer el mal como si no llevásemos toda la historia de la humanidad los humanos matando y haciendo el mal podemos darle clases a los demonios de cómo se hace el mal se han descubierto pruebas de la existencia de una conciencia planetaria esa es la información además que Miguel Pedrero publica en la revista Año Cero este mes. Sí, eh, yo creo que, que es, un, es uno de los temas con los que estoy obsesionado en, en, lo, en los últimos meses y la verdad es que estoy leyendo bastante y recopilando bastante información sobre el tema. De hecho, incluso en el próximo número de la revista Año Cero amplío mucho la información sobre esto con una serie de hallazgos y experimentos científicos que se han hecho en los últimos meses fascinantes. En este caso, eh, parto de una investigación que hace un grupo de, de zoólogos, expertos en comportamiento animal del Instituto Max Planck. Ellos eh, se han dedicado durante varios años a analizar los movimientos de bancos de peces utilizando una, una tecnología de inteligencia artificial. Y la conclusión a la que llegan es incluso más apasionante y más increíble que que, que los peces estén conectados por alguna clase de poder telepático, sino a la, que a la conclusión a la que han llegado es que actúan como si tuvieran un solo cerebro. ¿Mm? Es decir, que de algún modo están unidos por algún vínculo invisible que hace que, que los bancos de peces actúen como si fueran un solo cerebro o una sola mente. Y esto es algo muy interesante porque he encontrado declaraciones y estudios de otros zoólogos, que en este caso no estudiaban bancos de peces, sino manadas, de diferentes especies de animales y zoólogos muy importantes que han llegado exactamente a la misma conclusión. Es decir, que de algún modo hay una comunicación entre esos animales que no comprenden, que no entienden y a la conclusión a la que llegan no es que incluso pueda existir algún tipo de comunicación mental o cerebral sino que digamos que hay algún tipo de unión mental entre todos ellos que hace que actúen como si tuvieran un solo cerebro, ¿no? Y aquí entramos en un tema apasionante, que es si la mente tiene que ver con el cerebro, o es un producto del cerebro, o el cerebro simplemente es un interconector entre nuestro físico y esa mente global a la que todos estaríamos conectados, ¿no? También Manuel Carvajal y tú estaréis conectados, entonces. Efectivamente, vale. también Manuel Carballal y yo, del, del mismo modo que todas las partículas subatómicas del universo están interconectadas. Y eso es así, es decir, cuando los, los físicos lo que hacen es hacer vibrar al unísono dos partículas, no crean un fenómeno, sino que visibilizan algo que ya existe y que nuestros toscos aparatos electrónicos captan de esa manera. Pero esa vinculación entre dos partículas subatómicas muy diferentes ya existía. Lo que están es visibilizando esa conexión. Y eso supone que cualquier vínculo en una partícula subatómica inmediatamente produce un efecto, es decir, cualquier causa a una partícula produce o cualquier efecto de una partícula, produce una causa en la otra, al revés, una causa produce un efecto en la otra, independientemente de que cada partícula subatómica se encuentre en un lugar distante de nuestro universo. Hay un vínculo invisible que las une, que no se sabe por qué, pero que en, en cierto modo están visibilizando algo que ya existe. ¿no? Por lo tanto, la conciencia que... global tendría que ver con todo eso, también, bueno, es algo muy complicado. Qué curioso que, sin embargo, en los casos de bicefalia, que es una anomalía muy rara, pero que se da, hay personas que comparten un cuerpo, no, sí. hablo, de, hablo de los siameses radicales, digamos, ¿no? O uh -huh. sea, ha habido varios casos de una, un, un ser humano con un tronco, dos brazos, dos piernas y dos cabezas. Mm. Dos cabezas que tienen dos cerebros y dos individualidades distintas, ¿no? Mm. Que es como la, la... es la paradoja, es lo, justo lo contrario a Pero hay otra serie de, de casos muy anómalos en los que determinadas personas, pues por una serie de circunstancias, van a hacerse un chequeo médico y les hacen un, eh, un, un electroencefalograma o, o un... O, o una digamos una, una, una radiografía de su cerebro, ¿no? y descubren que no tienen prácticamente cerebro. Hay casos muy apasionantes en los que simplemente tienen... Hay el caso de una china que en el 2014 se va a hacer eh, un chequeo médico y descubren que no tiene cerebro, que tiene un, un líquido más o menos viscoso mínimo, pero que no tiene cerebro y, sin embargo, ha llevado una vida absolutamente normal, ¿no? Y sí, si sí, es eso en el Congreso de los Diputados, eh, igual eh, lo sí, a alguna Eso estábamos separación. pensando todos. Hasta aquí la tertulia zona cero en Las Rosas Ventos. Gracias, chicos. Hasta la próxima.